Estar en la BBC de Londres o en la Rey Italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano al nacional. De 0 a 2, Diario, Diario del, del Futuro, un programa con buena gente. No, no, no, Faltan como sí, pero falta como. Sí, bocha para la 1 en bocha. Yo te vi la cara de 5, 4, 3 dos. Una de la mañana en punto. Yo le vi la, cara, acá en Rock, le vi la cara a Lantos esperando la, los ceros. Diario del futuro aquí iniciando su segunda mitad que suele ser la mejor y qué manera de empezarla si no es con la columna de Martín Pérez. Gracias Lantos, la columna es columna de cultura y espectáculos claro, y en este supuesto. caso Eh, lo que va, de lo que vamos a hablar es de Charlie García. ¿Por el show en el Colón? No. ¿Por el nuevo libro? No. no. Vamos a hablar de la... tiró no... de algún lado? Tampoco. Pero digo, eso no, no es de lo que no es noticia de ahora, digamos. Pero sí se anda hablando del show en el Colón, se anda hablando del, del libro, pero la, no, la novedad con respecto a Charlie García, y esto sí salió un poco de... de es lo nuevito, es que hay un, un documental Llamado, un documental llamado Una Noche con Existir sin Voz, Una Noche con Charlie García, que como decíamos en la apertura del programa, en el adelanto, en la venta de esta columna, es una de las filmaciones que hizo Alejandro Chomsky en una época muy especial de Charlie García, la época en que estaba componiendo La Hija de la Lágrima. Ese documental se está presentando, se va a presentar, o, o las bases de lo que luego será un documental, el Work in Progress, se va a presentar este fin de semana como cierre del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, el primer festival de este, de este tipo que se está haciendo en Buenos Aires, o al menos con este nombre, digamos, eh, como cierre porque ganó eh, la película o el proyecto, este, ganó el fondo de postproducción para justamente terminarlo. Eh, quien estuvo filmando a Charlie en esa época, quien guardó esos rollos o esos cassettes, para, bueno, desempolvarlos luego de, de una carrera como cineasta eh, que filmó en Estados Unidos, filmó en Argentina, etc. Es Alejandro Chomsky, con quien estamos charlando ahora, eh, creo yo, que lo estamos molestando a la una de la mañana y el hombre está ahí dispuesto a contestar lo que tengamos para preguntarle. Ale, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá, estoy, estoy, estoy. Buenas noches, estoy. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos acá en Diario del Futuro para hablar, bueno... Obviamente no es ningún problema para hablar de Charlie García. Ningún problema hablar de lo que vos quieras, Martín. <risa> eh, Ale, eh, quienes te conocemos de hace mucho, quienes tenemos la suerte de haber compartido alguna sobremesa incluso, o más de una, eh, siempre escuchábamos como ese santo grial o como esa, eh, esa ballena eh, blanca, esas... esas... Filmación que tenías de Charlie García con el, lo cual se podía hacer algo. Y ese algo está llegando a ser algo justamente, a ser una película. Contanos un poco de qué se trata, o contale un poco a quienes no estuvieron en esa sobremesa, pero sí te están escuchando, de qué se trata es de qué se trataba ese material que fuiste, que fuiste guardando de Charlie. Eran unas eh, 17 horas que lo, lo, lo filmé justo en el periodo de La Hija de y la Lágrima y después esos cassettes esas, esos cassettes en Jai 8 de esa época esa época analógica donde guardaban los cassettitos, eran un cajoncito nunca sabía bien cómo armarlo porque eran como eh, eh, elementos episódicos la de había de él un día iba, estaba Anito Mestre a la mañana, hablaban de Sillén el otro día iba a la noche se metían en bar o bar tocar temas de los Beatles con un grupo de, de, de estudiantes de arquitectura que estaban haciendo temas de los Beatles. El otro día era todo episódico y así que no, era muy difícil tratar de armar una, una unidad que, que generara la posibilidad de una película. Hasta que un día me di cuenta que el primer día que había ido, eh, que, que, que durante toda la noche habían estado ensayando un tema que después resultó ser inédito, ese día se había generado una unidad cinematográfica, porque había pasado algo, empezaba en un momento y terminaba en otro. Y es y eso había sido la grabación de, de ese tema que se llama para, A mi gusto, no tiene nombre, se nos ocurrió se me ocurrió a mí y a la gente que vio el material ponerle Existir Sin Voz, uh -huh. pero no tiene un nombre porque no está registrado eh, que yo sepa ni en ni en ningún lado. Y, y de ese tema, de esa grabación y de esa, de esa de ese vínculo que se puede ver en la película entre los músicos de esa noche y toda la, la maquinaria creativa de García, salió la idea de, de la película que, bueno, de alguna manera se llama, por, por algo será, Una noche con Charlie García. Vos, eh, en ese momento, vos estabas ahí presenciando algo que se puede decir que también el otro testigo, pero en este caso eh, que escribió sobre eso, era Sergio Marchi, que fue, esa era la época que le terminó de llevar hacia eh, la biografía que salió de, de Charlie. Por lo que vos me contás, hay muchas de esas escenas que uno las ha leído o las ha podido leer no exactamente la misma pero sí el espíritu esa cuestión episódica cuando recién vos me decías que, que lo que filmaste era así como episódico yo me, no sé de alguna manera se me lo vinculé con la con la biografía de, de, de Sergio de hecho una vez me encontré con Sergio si bien recuerdo no sé si Diego Curubeto o vos o alguien de esa época creo que fue Curubeto me contactó con Sergio y nos encontramos en el bar de Carlitos uh -huh. a hablar De ese material que yo tenía, porque él estaba escribiendo, recuerdo que todavía no lo había publicado, por supuesto, la biografía esa de Charlie García, y yo le y nos encontramos por ese material. Pero bueno, viste, la vida te va llevando, los, los casetitos se fueron guardando en distintos cajones de distintos departamentos en los que iba viviendo, y después eh, quedaron ahí... Eh, era difícil armar un material porque cualquiera puede armar la, una película de García es como hacer este, Breaking Bad, ¿viste? puedes hacer muchas eh, miniseries con muchas eh, con muchas líneas argumentales sobre todos los temas en los cuales él, él participó a nivel personal no personal como productor de discos de, de Calamaro de, o de los twists o de, hay un montón de historias para contar Lo único que yo tenía concreto eh, que le daba una unidad cinematográfica era esa noche particular, pero también de, la, de las pequeñas cosas surgen algunos grandes conceptos y solamente te adelanto un momento donde él baja de componer un tema y con una con una, a mano, con una, con una, una en un papel, eh, le, le recita esta en forma de poesía este, este tema que compuso a María Gabriela Pumer, que estaba tomando un té en ese momento, uh -huh. y lo, lo único que atinó a decir es, está buena, Charlie, está buena. Y, y lo ves... ¿Y sí, qué le vas es? a decir a Charlie? ¿Qué, que le, viene así? ¿Qué le vas a decir a Charlie? Porque él se iba despertando y todos se iban durmiendo a medida que pasaba la noche, y María Gabriela tomaba té, y ahora lo ves, y lo ves como algo entrañable, de una belleza... Lo que pasa es que y yo me engancho sí. con eso te contaba antes lo de lo de, lo de lo de Sergio porque en ese momento Sergio fue eh, con su biografía el que de alguna manera sacó o, o puso en evidencia lo que no, los fanáticos de Charlie no querían ver, que Charlie ya no era el Charlie, no, del de Sillenes, pero ni siquiera era el Charlie de los 80, y que Charlie se había convertido en, esa, en, ese, en ese hombre que era una obra de, de arte andante. Y en ese momento era algo como terrible, y que la biografía alcanzó a presentarlo a Charlie de otra manera, y que luego se tornó natural, y hoy todo eso está en el pasado y es... Eh, y es como esto que vos decís eh, hasta incluso cariñoso es, es ese recuerdo cuando antes era como un fantasma oscuro que daba vueltas por los barrios eh, porteños digamos sí en ese momento toda la pregunta que, que vos te hacías con tus colegas y nos lo hacíamos todos cada dos meses tres meses era cómo está Charlie claro. cómo está Charlie y ahora lo ves para atrás Y, y Charlie, hasta que estuvo mal, siempre estuvo bien. <risa> y, bueno, es y que esto, asustuvo... Ale, es así. Estás, estás bien hasta que estás mal, digamos. Así. Está, claro, pero ¿dónde está el límite de bien o mal? Y parece como que Charlie empezó a estar mal cuando se hizo público que él ya no se podía hacer cargo de, de sí mismo. Y por supuesto que como todo proceso humano, Charlie dejó de estar bien en un momento y después por ahí estuvo mejor que todos pensaban y después estuvo peor que todos pensaban que estaba bien y lo único importante eh, en relación a él como, como producto de, de creación artística es todo lo que nos fue dejando y ahora lo ves para atrás y bueno acá como te comentaba hoy cuando me llamaste que estaba en los de unos amigos en común que vos querés tanto. Uh -huh. eh, que que ya estuvieron, en... muchos de ellos estuvieron, que estuvieron acá en Diario del Futuro, por ejemplo, como este, Vera, Vera Fowell. amigos tuyos, como Santiago uh -huh. García Isler, etcétera, etcétera. Y ahora justo, en un momento, no sé por qué, será por el llamado de, de Diario del Futuro, pusieron clics Modernos y estuvimos todos escuchando diferentes temas de clics Modernos y cada tanto nos miramos y, me decí, y nos decíamos qué buen tema qué buen tema y es realmente lo escuchás ahora son, es música de, de, de, es genial lo que lo que hizo y realmente Ale parece Ale eh, eh, Charlie eh, primero tengo dos preguntas como para terminar esta entrevista la primera es Charlie vio el material hay algún permiso para que eso esto se transforme en una película es lo que falta es lo que tiene que ver con es la producción Exactamente. Es lo que falta es que él dé el de lo que hay final uh -huh. para que esto se estrene comercialmente. Entonces, y de alguna y... manera, de... Sí. No, eh. de alguna manera lo que él vio hasta ahora, que era un cuarto anterior al que se va a mostrar en Vorterix le trajo algunos eh, malos recuerdos. Es lo que me, me hizo llegar como, como concepto de lo que había visto por María Gabriela y claro. y por, por por la época no sé si a veces no sé si a vos te mostraran cosas que hiciste a veces a los 20 años tal vez traería no tan buenos recuerdos no sé de alguna manera lo, lo, lo puso en un estado de, de, de que no, no todavía no, no, no está decidido, a dar el ok. Esto Todo es importante. Ale, esto sí. es importante. Entonces, si no estuviera el ok, esto no se va a transformar en una película que se pueda explotar comercialmente. Por lo tanto, la función de cuando es este domingo en Borderic. Exacto. El sábado, sábado. el sábado, perdón. El sábado, como cierre del Festival Internacional de Cine Documental, es una opción bastante interesante para presenciar este material, digamos. Es la última oportunidad, porque <risas> después vamos a quemar todos los caseros. <risas> Escúchame una cosa. Es la última oportunidad. Escúchame una cosa, Ale. Sí. ¿Qué, es lo ¿Qué es lo que se va a ver en. ¿A qué hora? Y en borderix con entrada para, gratuita, digamos. Es a las 8 de la noche en el Teatro Vorterix. Y, y no sé bien el tema de las entradas, pero como es gratis, se supone que Mario Pergolini no va a dejar a nadie afuera. <risa> Ahora, la pregunta que, es, ¿qué es lo que se va a ver? No es una película terminada, pero tampoco es algo, el material en crudo, digamos. No, no, es la película terminada, okay. pero le, faltan, le falta la postproducción sonido donde se limpian los audios uh -huh. se escucha mejor y se diferencia el ambiente del diálogo y se hace un pulido de, de audio y también le falta la parte de imagen donde la estamos subiendo a HD, bueno, toda esa parte tecnológica donde se mejora la película fue filmada en High 8 que tiene muy buen sonido, pero la imagen es un poco, bueno, de los 90, lo cual guarda esa textura original del, como, como documento de la época, pero proyectado en una pantalla grande pese a uh -huh. por lo que me enteré son unos unos unos leds unos monitores de, no sé, 60 y pico de pulgadas, uh -huh. este, se va a ver bien, pero falta la postproducción. De todas maneras, la película está cuasi terminada como para ser estrenada. Perfecto. Bueno, entonces la narrativa está completa, le faltan esos detalles, que eso lo hace como algo un poco más crudo, pero se va a ver en una película, una película de Charlie García, una noche con Charlie García, la película de Alejandro Chomsky, Existir sin voz, que es una especie de postal de hace... Te ponés a pensar hace 20 años, o sea, 19, 20 años, 20 años el año que viene, digamos. Éramos todos jóvenes. Era... Ayer pensaba en la edad de Chaplin en ese momento sí. tenía un poco menos de lo que tengo yo ahora, Ajá. que me considero una persona que todavía no soy grande y yo lo veía a él, lo veía como un tipo grande, como un tipo ya que hizo todo en la vida, que ya no tiene nada que mostrar Y él tenía 41 o 42 años, o sea que imagínate. Es una, una buena postal para ver este sábado en el Vortelix con, con entrada gratuita a las 20 horas. Existir sin voz, la que puede ser. Es una película de Alejandro Chomsky, tal vez sea una película para todos cuando, cuando el, si se tiene el permiso de Charlie. Mientras tanto, mientras, tanto, mientras esperamos el permiso, este, se puede ver, por suerte, la película como cierre del festival. Ale, muchísimas gracias por, esta, por atendernos el teléfono a esta hora acá en Diario del Futuro. Acá todos te mandan un abrazo enorme, Martín. Bueno, hago ese abrazo extensivo a Diario del Futuro y vamos a cerrar esta charla, este, esta entrevista escuchando un tema justamente de, de esa, de ese disco del día, de la, del disco de la lágrima, de la hija de la lágrima. El tema es un tema que Anduvo dando vueltas desde hace bastante, andaba dando vueltas por la cabeza de Charlie García. Se llama Víctima. Gracias, Ale. Buenas noches. Gracias, un abrazo.